Tendrás que volar alto para alcanzar tus objetivos Abrirás tu mente para enfocarte en lo que realmente importa Cuando el ritmo te haga sentir que lo has logrado Aquí te encontrarás En lo más alto y mirando a todos desde arriba El lugar donde todo es posible. Donde tú podrás sentir que todo lo que has vivido antes no era más que una ilusión. Cierra tus ojos. Vuela conmigo. Súbete a la nube. la nube un arbaries